Sí, hoy hicimos varias cuestiones, dentro de ello la, la apertura de sobres de algo que habíamos conversado en su momento con el gobernador y con el intendente, la necesidad de poner en valor todo lo que es la ruta 1 desde el ingreso de ruta 3 hasta la intersección con, con la ruta la otra ruta provincial que es el camino de ingreso al aeropuerto, que es la ruta 53. Esa ruta 1 que hay una circunvalación de la ciudad eh, merecía un tratamiento especial, así que dividimos la obra en dos etapas. Esta primera etapa es una reconversión lumínica de lo que está y le vamos a agregar luminarias nuevas, eh, que es lo que se acaba de listar en el día de hoy, hemos tenido tres empresas oferentes, y una segunda etapa que tiene que ver, que eso sí para el año que viene, con la reconversión lumínica y agregando luminarias nuevas en el resto de la, del tramo, con también una repavimentación que lo vamos a estar haciendo a principios del año que viene. Con, con eso va a quedar toda la Ruta 1, que es en la circunvalación para cualquier vecino que vienmense, va a quedar absolutamente... repavimentada, iluminada y con las medidas de seguridad que, que amerita tener una, una ruta provincial. La importancia también de la obra pública en la cual el gobierno provincial está haciendo cargo. Sumamente importante, eh, la verdad que sí, porque es mucho el esfuerzo que estamos haciendo, eh, Había de cuenta de que ya el financiamiento del gobierno nacional no existe más, con lo cual todo lo que se ve, todo lo que el vecino común puede ver en cualquier punto de la provincia, en cualquier localidad, Eh, son obras provinciales con financiamiento propio, eh, más allá del financiamiento propio que tiene la provincia, que, algún crédito externo que hemos tomado, eh, pero en definitiva son es todo financiamiento provincial, así que con mucho esfuerzo y cautela a la vez, no porque también eh, siempre lo marcamos, eh, tratamos de, de licitar y avanzar con las obras que se pueden pagar Eh, en eso hay que rescatar también el trabajo del Ministerio de Economía, que es el Ministerio que trabaja permanentemente con nosotros para que nosotros podamos avanzar con este tipo de obras. Pero todo lo que van a ver en cualquier punto de la provincia son obras financiadas por el gobierno provincial. Distintas obras que también hacen lugar aquí en la ciudad de Viedra. Sí, que fue lo que habíamos acordado con el Intendente en la planificación que tiene él de, de Viedma. Eh, así que la verdad que con mucho orgullo por hoy le hemos otorgado también un aporte para lo que va a ser la pavimentación del Boulevard y Sengó. Trabajando también, acabamos de licitar hoy también una obra para el loteo en el Juncal, un barrio de 22 viviendas que es de Idevi. Eh, y varias cosas más, bueno, recién lo comentaba el gobernador, la terminal de ómnibus que también le hemos dado aporte para que la puedan finalizar, eh, trabajando en algunos temas de infraestructura que nos está pidiendo el intendente también tomar intervención, pero siempre con, con este concepto que tiene el gobierno de la provincia, que tiene el gobernador, que es trabajar con cada uno de los intendentes, con todo respeto del mundo, o sea, escuchando que cada intendente haga los planteos para su localidad de lo que se necesita, y nosotros buscar... de alguna manera tratar de financiar eso, pero siempre marcando esto, ¿no? La escucha, el diálogo y el respeto que hay que tener por las autoridades municipales.